Hola, Gise, e ¿Cómo estás? Bien, todo bien, todo bien. Todo bien. Bueno, contanos, hoy se va a estar realizando y convocan desde la asamblea、eh, también por ahí contanos un poquito el, el trabajo previo para, para llegar a hoy realizar una, una conferencia de prensa en el Día de la Acción Global por el Acceso al Aborto Legal. Sí,、eh, bueno, te cuento un poquito. Ahí desde la Asamblea Feminista con Urbana Noroeste venimos、eh, realizando una serie de actividades en la, en la región desde、uh -huh. hace unos años.、Uh -huh. Y、mm, el año pasado fuimos parte de la organización de la vigilia para, para en el momento que se, se, se, se legisló para que se sancione la ley、uh -huh. del aborto legal, seguro y gratuito. Y、eh, en esta oportunidad, a nueve meses de esa sanción y, y, y de que se constituya como un derecho el acceso al aborto voluntario,、eh, nos volvemos a reunir para continuar、eh, reforzando el reclamo de la efectiva、eh, garantía de ese derecho ¿no? en la región noroeste. Sabemos de que estamos en, un, en una región. Bastante compleja por, eh, la, eh, por la política misma, ¿no? Digo, mm. los gobiernos municipales que están a cargo de eso, de, de la salud pública en cada uno de los lugares, y hoy por hoy nos encontramos、eh, reclamando y denunciando. En la conferencia de hoy, un poco la idea es esa: denunciar la situación actual, que básicamente desde el año pasado, antes de la ley. A, a la fecha, la situación en la región no cambió y las personas gestantes siguen teniendo dificultades para, para poder acceder a este derecho. Bien, esto es algo que se repite, decías,、eh, aquí en el territorio y a nivel nacional, ¿verdad? Exactamente, sí. A nivel nacional también continuamos organizadas desde las distintas organizaciones que llevamos、mm. adelante. El, el proyecto de ley, como así también desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito,、eh, entendiendo de que es complejo, ¿no?、Eh, hoy por hoy entendemos desde los distintos espacios activistas que es necesaria la legislación、eh, y defendemos eso, por eso también llevamos adelante un proyecto de ley. Pero al mismo tiempo también es necesario continuar en las calles para, para la efectiva garantía. n o、eh, y, y aparte, sabiendo también la historia de、eh, que tenemos por detrás del conservadurismo y lo que existe、eh, por detrás del de derecho al aborto: o ¿no? n、eh, que hay gente, personas、eh, que no quieren, que se oponen a, a, al acceso. Bien. Por eso, una vez más, elige la, la zona de San Miguel desde la Asamblea, porque r e c o r d a m o s que la, la Asamblea también hubo hu hubieron acciones en, en, en esta zona, pero la, la mayoría sigue surgiendo y apareciendo、eh, en San Miguel、eh, por, por esto que mencionabas. Exactamente, sí. Sí, aparte, sabiendo de que San Miguel es un municipio que.、Eh, eh, A ver, no, no lo quiero caratular, pero es un municipio antiderechos, ¿no?、Mm. En donde persiguen a los trabajadores de la salud pública, hace muy poco estuvo el conflicto con el Hospital de Arcade,、eh, donde persiguen a aquellas personas que trabajan desde la perspectiva de género, como las trabajadoras,、eh, las trabajadoras sociales que despidieron hace algunos años,、eh, persiguen a aquellas personas que quieren acceder al aborto. Eh, o aquellas personas、eh, que quieren decir sobre su planificación familiar también, n o su planificación de vida, porque acceder a, a un aborto también implica planificar qué es lo que quiere de acá en adelante、uh -huh. eh, esa persona. ¿no? Digo,、eh, no, es, no es menor, no es menor porque、eh, hoy por hoy sabemos de que en San Miguel existen.、Eh, Las consejerías Guadalupe, que son consejerías en donde se llevan adelante por profesionales que están asociadas con, con la parte más conservadora de, de, de, del municipio, y、eh, esas, en esas consejerías lo que hacen es、eh, persuadir a las personas que quieren acceder o que están dudando si,、eh, si continuar con la gestación o no. Se las persuade para que puedan continuar con esa gestación, ¿no? Se las persuade y se las persigue durante meses para que puedan continuar con esa gestación y no interrumpan un embarazo.、Uh -huh. Eso se constituye como、eh, muy, un hecho muy grave, ¿no?、Uh -huh. Por parte del Estado, porque está vulnerando sus derechos a decidir y、eh, los derechos constituidos dentro del Código Civil, dentro de las convenciones internacionales y también dentro de. La legislación. Bien, por eso digo la, la insistencia de, de seguir ¿no? los, los reclamos o anunciar los reclamos desde、eh, San Miguel. ¿Qué pasa en el resto de, del, del territorio? ¿Se, se puede acceder? Sí,、eh, se accede de forma limitada, ¿no?、Mm. Eh, la verdad es que, por un lado, tenemos lo de San Miguel, que es,、eh, tiene la postura como hace unos años se declaró、eh, defensor de las dos vidas. Eh, pero hoy por hoy tenemos otros municipios que es más por omisión, ¿no? Como que es, hay espacios de consejería que están, pero no están,、mm. que son sumamente limitados el acceso, como por ejemplo、eh, la consejería de la Sera, donde. No hay, no hay una continuidad ¿no? en esa consejería、eh, que depende de la Secretaría de Salud, pero que circula de un lugar a otro. Estuvo primero en la Secretaría de Salud del municipio, después de ahí se fue al Centro de Salud de Lamas. Durante el año pasado estuvo funcionando allí,、uh -huh. sin personal médico. Y、eh, actualmente están en la FERA, que、eh, las personas a las que nosotras asesoramos para que se puedan acercar nos dicen de que. e、eh, s t a b a c e r r a d a las a l i t a de que le dijeron que no había ningún equipo, de que、eh, el equipo estaba, pero que no había turno. Entonces, como hay una especie de incertidumbre en lo que es José Paz de si funciona o no funciona realmente, porque muchas de las personas que se acercan no pueden acceder. Y tenemos que acudir a otros municipios, ¿no?、Sí. Ahora voy a eso también, pero.、Eh, y en Malvina, lo que sucede es: hay acceso. En, en la maternidad y en el hospital, en el hospital trauma, pero no es.、Eh, a ver, si no llega por parte de la Secretaría de Salud o de alguna organización feminista, eso no es un espacio que esté difundido.、Eh, mm. Entonces, también eso es, como por eso decía, la omisión, ¿no? Está, pero no está, está, pero, es? pero no es、eh, público, ¿no? Todavía sigue habiendo. Mucho silencio detrás de la práctica del aborto. Ok, ok.、Eh, bueno, eso ahí en nuestro territorio decías、eh, esto de,、eh, de los municipios, ¿no? De que a, algunos no estarían eh, recibiendo eh, personas que no sean de otros municipios, ¿a eso te referías?、Exacto. Sí, sí, sobre todo, Malvina.、Sí. ¿Concepta? Bueno, esto, no,、sí. la, mm. si realmente funciona o no.、Eh, Y Malvinas no recibe gente de otros municipios. Sí, nosotras, como, como militantes, activistas feministas、uh -huh. del territorio, intentamos tejer redes por fuera.、Eh, no sé, con Moreno, pero la maternidad e s l a de Carloto está saturadísima.、Eh, con Burlingame o con San Martín. u r l i n g a n y Moreno pertenecen a otra región sanitaria, lo cual es algo complejo porque、mm. la medicación que reciben es para la gente de, la, de esa región y no para la de nuestra región, por así decirlo.、Claro. Eh, y después San Martín queda lejísimo. Imagínate、claro. a alguien de,、eh, de Sol y Verde que tenga que viajar hasta San Martín para acceder a una consejería pre y post-aborto. Claro.、Eh, Sí, sí, dificulta el acceso ¿no? todo el tiempo a, a poder eh, acceder eh, a esto que ya te decíamos, es una, o sea, esta es por ley, pero que todavía el acceso、eh, está ahí como、eh, dif está difícil, ¿no? Poder, poder acceder. Por eso hoy、eh, esta conferencia de prensa,、eh, ¿me recordás el horario y en dónde se va a estar llevando adelante? Sí,、eh, a las d i i e c o c horas h o nos encontramos en la plaza de Mitre de San Miguel,、uh -huh. en la plaza del centro.、Eh, la verdad es que esperemos que no llueva, <ríe> así que que nos acompañe el clima. Eso por un lado. Y por otro lado, aparte,、eh, a las dieciocho horas convocamos, van a haber intervenciones artísticas y、eh, la conferencia va a estar iniciando alrededor de seis y media aproximadamente. Y después vamos a, a tener un cierre con、eh, las compañeras murgueras. Perfecto, así que hoy a las 6 de la tarde, entonces en la Plaza de San Miguel. Exacto. Te agradecemos、sí. estos minutitos, sí, sí, te agradecemos estos minutitos、eh, Yami, y nos vemos a la tarde. Bueno, muchas gracias.